Paralelos. Un día amanezco con el mundo al revés. La mañana es verde oscuro y nadie parece importarle. Pescado para el desayuno, cánticos austriacos de postre, la ruta del camión que sube al norte que no es norte o aquel norte. O quizás algo no existe y estoy en la parte oscura de la tierra o del alma en donde la luz cae rápido Y el tiempo es lento, donde la gente agrupa el morbo para desvestirse de guerra, pero también la guerra es otra. Tras la alarma se juega tenis y los niños prenden las luces y las apagan al ritmo de las pausas. Creo que eso no ha cambiado. Los niños juegan. Al final, solo único rescatable, la indestructible referencia. Atardezco silente y contemplativo. El silencio es factor común de las estatuas y en el alba se desatan colibríes. Me queda la esperanza, curiosamente grande, de que nadie me impedirá continuar la locura que hasta ahora me ha salvado. No se me impedirá el rezo antiguo de la risa, a menos que me duerma, pero es temprano. Bueno, este es un poema que aparece en este libro llamado Reconciliar la sombra, del autor Javier Bérea eh, Este me lo traje porque últimamente, eh, bueno, este libro lo, lo adquirí porque me lo regaló un buen amigo eh, llamado Salvador salvador Salazar Salas No, Salas Salazar, ajá de hecho él decía que era el Sazazá, ¿no? Eh, mi amigo desafortunadamente falleció en septiembre del año pasado Pero conversábamos mucho sobre poesía él eh, le gustaba mucho, eh, no necesariamente ser como un slam Pero sí improvisar en la parte en que eh, Él entendía muy bien la diferencia entre improvisar para una cuestión literaria E improvisar para una cuestión eh, musical como tipo rap y hip hop no Y se me hacía muy chido que que las conversaciones que llegábamos a tener eh, él siempre trataba como de estarme animando a, a darme una idea y que dentro de la misma plática, la plática en sí misma fuera una cuestión eh, como vers, versada ¿no? entonces era muy muy interesante y muy eh, pues gratificante hablar con él este y este libro me recuerdo que él, él fue precisamente esta persona que me, que me dejó esa frase de es que tú, no, tú tú no quieres leer este libro necesitas leer este libro no y dije oh, wow no y desde entonces ahí ahí lo lo he leído ya varias varias veces este aquí en el programa creo que es, sería como la segunda o tercera vez que dentro de estos 287 programas lo, lo, lo he leído no en diferentes partes creo que no, no le he leído completamente el libro acá en el programa pero vamos a leer este nuevamente reconciliar la sombra de javier verria Y luego, este, también para adelantarles que el día de hoy vamos a regalar eh, otra vez, bueno, otro ejemplar de Noche Frenética, del de nuestro buen amigo Jacobo Monraz, que tienen acá, pues ahora sí me lo traje, ahora no se me olvidó, porque otras veces digo, ah, vamos a regalar a ese, pero luego no lo traigo y pues no lo ven. Entonces, para que ahora sí sepan que es este. Y también como este anuncio... Eh, en, estamos en otra sede ¿no? este es el primer programa el 287 ubicado aquí ya en mezquitán 120 así que déjense caer con toda con todo el casi aguinal lo que traigan este vamos a estar acá en libros y café en la rueda entonces le repito vamos a este ya está transmitiendo desde mezquitán 120 y pues eh, qué más les quería comentar eh, hoy en estos días está sucediendo este hay una feria del libro, así, hay una feria del libro ahí este poco importante, poco importante, nada nada trascendental, ¿no? Este empezando con que es como la quinta, sexta ocasión en la que están repitiendo invitado, o sea, España ha venido como por secciones y luego otra vez como como país entero y la verdad es que si sí hay más países en el mundo que pueden venir a y pues a presentarse no hace un hace como unos tres o cuatro años vino india no ha venido también este últimamente portugal no eh, deberían de venir países más así eh, yo por ejemplo todavía de, de europa yo pondría un un este un italia no un irlanda algo así no de europa todavía tendría este que viniera nuevamente alemania no que por ejemplo tienes tienes a Noruega, Noruega tiene varios premios Nobel, eh, es muy importante en cuestión teatro, muchísimo teatro también. Eh, ¿Cuántos eh, cuántos poetas, digo, obviamente, no no tiene, por ejemplo, Grecia como para venir? Entonces, sí hay más países en el mundo que podrían venir y luego de ahí para abajo y para arriba. no Tienes el, el país que quieras de África y el país que quieras de Asia, que pudieran venir, ¿no? Pero por qué tenemos siempre los mismos, quién sabe, es una cuestión diplomática quizá, ¿no? Pero bueno, ojalá este si ustedes asisten, creo que va a haber una una venta nocturna en donde hay algunos descuentos. Eh, yo no de no debería de estarles diciendo esto, pero la venta nocturna que se hace en la FIL dice que empieza a las 8. Pero eso que empieza a las 8 nada más es como de manera de como para ponerlo en las redes porque en realidad hay muchas editoriales que cuando tú llegas desde las 6 de la tarde ya están aplicando los descuentos, pero no lo dicen para que la gente no se terriblemente amontone desde antes, pues no, sino como que eh, vayan dando tiempo y entonces a las 8 este ya cuando vas y buscas es porque ya mucha gente también ya compró, ¿no? Entonces, procuren llegar desde antes, creo que es el Viernes de esta semana O del, creo que sí Porque nada más dura como una semana, ¿no? Lo de la FIL, entonces si empezó el fin de semana pasado Va a ser probablemente La venta nocturna este viernes Pero insisto, si dice que es a las 8 de la noche Empiezan a vender con descuentos Como desde las 6, entonces Ahí sí convienen algunas cosas Ahí lo único que sí Podría recomendarles mucho Pero mucho, es que se vayan Al stand de la UNAM porque hay muchos libros que, eh, por ejemplo, hay secciones completas, o sea, del, del stand, así que es, que es bastante grande, que te dicen todo lo de este módulo, todo lo de esto aquí, todo tiene 50% de descuento. Y dices, órale. Y luego ya le ves el 50% de descuento sobre el, el precio que ya tenía o sobre el precio con descuento que ya tenía. Y hay libros muy, muy buenos, por ejemplo, de, de cosas de historia del cine y de guiones y... Eh, que será como compilaciones y antologías que terminas comprándolas en 46 pesos este, 70 pesos, ¿no? o sea, está bien porque ya traen bastante, bastante descuento, entonces si vayan a la venta nocturna eso sí vale la pena, insisto, vayan allí al, al stand de la, de la UNAM, hay otros que puede parecer que sí también la oferta está, pero si... Hay que estar como cazando un poquito las ofertas. Yo me iría más del lado internacional, sobre todo de países este em, que traen como cosas traducidas, ¿no? De Brasil, de Portugal, de, de, de Bolivia, de Colombia, que por ejemplo no tienen a veces estantes tan grandes, pero que justo por eso eh, hacen descuentos todavía más grandes para pues no tener que regresar los libros y no tener que pagar para regresarlos, pues lo sacan en las ofertas, ¿no? suele pasar suele pasar, de hecho aquí en, en, en la rueda hace hace como siete años precisamente hace, hace, hace como siete o ocho años, este, pasó que cuando estaba la rueda en, en, en Pau, que o sea, es esta misma pero de aquel lado de, de Hidalgo, cuando estaba en Pau, eh, llegaron unos de Honduras y de Nicaragua Eh, después de la FIL con cajas así de libros no y le dijeron a Sergio No, pues danos 100 pesos por cada caja ¿no? O algo así ajá Y eran como como No sé, 12 cajas o algo así Y eso es porque o sea En cada caja venían fácil como unos 20, 25 libros Pero es por lo mismo, porque ellos explicaban que Tienen que pagar para traerlos O sea, por lo del equipaje y estas cosas ¿no? O de manera comercial Y obviamente tienen que pagar para regresarlos. Entonces, si pagas para regresarlos, lo que ganaste aquí vendiendo, pues, se, se ve reducido. pues no Entonces, para ellos es más fácil seguir vendiéndolo, incluso aparte, pero mandar menos cosas o de plano no regresar nada. ¿no? Entonces, ahí también hay un poquito la oportunidad este al final, los últimos días de, de la FIL, que hay eh, pues, librerías o, ed o editoriales pequeñas que sacan así como como ya todo todo esto en 50% se de cuenta, no, todo esto en 60%, ¿no? y es por eso mismo, no porque tratan de no regresar nada para no tener que pagar el, el, el regreso de tantos libros, ¿no? entonces si sí hay cosas en las que uno puede medio cazar ofertas, pero si sí es estar eh, dando muchas vueltas, entonces si tienen tiempo, pues pues adelante, ¿no? <ríe> adelante. Y bueno, pues este programa todavía se llama Sangre Viva. Esta es la transmisión ya número 287. Estoy pensando que en estos días, cuando eh, por cuestiones eh, de fuerza natural, eh, tengamos que darle un espacio al programa este hasta regresar en enero. Eh, que fuerzas naturales no voy a poder con mi vida de, de tantos pedidos y roscas. ¿no? Entonces... Eh, cuando pase eso voy a tratar de algún fin de semana hacer el, el ahora sí especial de la lectura de todo el poema del de sueño que nada más son 987 versos entonces cuando hagas especial lo voy a poner como si fuera uno o dos programas o sea con la numeración porque la lectura sí va a durar como dos horas y media o una cosa así, eh, entonces bueno eso sí como anuncio por adelantado Y eh, el día de hoy pues tenemos unas poquitos efemérides, eh, iniciamos con música de Three Souls in My Mind, porque precisamente un día como hoy, 2 de diciembre, pero de 1952, hace un ratito, hace 72 años nomás, eh, nacía el señor eh, Alejandro, no este, Alex Lora, no el cual... Sí, yo ahorita trataba de explicarle a Juan, mi cabeza ahorita no está mucho para eso, en el cual porque me gusta mucho más Three in My Mind que solamente llamarse el tri, ¿no? Creo que eh, no no necesariamente la calidad del músico, pero sí como que se siente una vibra completamente distinta, pues, ¿no? O sea, como que eh, um, sí puede ser que en alguna banda alguien controle más el, el, el como el Sí, como el sonido en general, pero que precisamente por ya no estar esos mismos, cuando ya solamente se llamaba el Tri, pues cambió un poquito, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo el Tri como tal, pero está mejor Tri Souls in my mind, ¿no? Entonces, búsquenlos, este, si por casualidad no sabían que antes que de que se llamara solamente el Tri, se llamaba Tri Souls in my mind, por si no lo sabían, ¿no? Eh, pero bueno, entonces el día de hoy por eso vamos a tener música de, de, de, de él y también tenemos que este desafortunadamente un 2 de diciembre, pero de 1814, por allá, por allá, lejanamente lejos, fallecía eh, Donatien Alphonse François de Sade, mejor conocido no como el Marqués de Sade ¿no? y yo creo que también a estas alturas de eh, de, de la vida ¿no? y del, de la época moderna, ¿no? tal vez eh, tal vez ya todos hemos leído al Marqués de Sade, creo creo que nunca me he traído para leerlo aquí en el programa, tal vez el próximo año sí, eh, y no porque necesariamente vaya a ser así como de, ¿cómo vas a leer esas cosas en el programa?, no, no, simplemente creo que no ha sucedido, pero si sí tengo para traérmelo, entonces ya ya pasará, ¿no? el, Creo que el de los más más más conocido que todo el mundo ha leído de ella de, de él, de ella. Bueno, esa de qué, ¿qué importa? ¿no? Qué, sí? Al contrario, se hubiera sentido halagado, ¿no? Este eh, yo creo que el de el de Julieta, ¿no? Es el de Julieta y luego el de justina ¿no? justina y Julieta, las dos hermanas creo que es de las cosas más más más leídas eh, filosofía de tocador también ¿no? este 120 días 120 días de Sodoma y gomorra eh, y sí, la verdad a, a mí se me hace que si sí es necesario leerlo no si sí es necesario leerlo como como ese gran referente eh, y exponente ¿no? de, de la literatura en este caso de pues pasando un poquito de lo de lo erótico a, a incluso un poquito lo grotesco para algunos. Digo para algunos porque pues no deja de ser humano, ¿no? Y no deja de retratar las cosas que pueden parecer muy crudas, pero que son muy reales, ¿no? O sea, sí, obviamente es ficción, por supuesto, porque está en un libro, ¿no? Pero es que es eso. Realmente lo a mí lo que, lo que me parece más fascinante del libro es que lees todo eso... Y alguien dice, no, es que esto está, pues no sé, este muy obsceno, no muy, muy cochinote, qué sé yo, ¿no? Eh, pero luego ves la realidad y dices, no, o sea, el libro se quedó cortito, pues, ¿no? Y eso es lo que pasó mucho con Sade, pues, ¿no? Que creo que está mal recibido y, por supuesto, mal interpretado por eso mismo. Porque la gente cree que, que el libro es como, ay, está muy, muy obsceno, es muy cortesco. Como, no, es que o sea, métete un poquito más así sal, salte un poquito del libro y métete a la realidad y vas a ver que la realidad está todavía peor que el libro ¿no? y eso es lo que me gusta mucho de esa de que, que sí, o sea, me gustó mucho de esa de que desafortunadamente la gente no lo entiende muy bien ¿no? o no lo no lo sabe recibir, pues, no pero bueno su legado está ahí ¿no? y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos, muchísimos autores que tienen la influencia obviamente del mismísimo Marqués de Sade y no solamente en la cuestión eh, erótico-obscena y estas cosas, sino precisamente en la manera de, de presentar un tema ¿no? que es muy real, que es muy cotidiano, que está muy en eh, día a día, pero que la gente, eso, por cierta incomodidad, por cierta... Eh, falta de conexión no creen que que, que es como muy fuerte leerlo ¿no? entonces creo que también es algo que, que dejó mucho en, en la literatura no solamente las cuestiones ero, erótico obscenas por decirlo de una forma sino precisamente esa manera de generar todo todo ese mensaje pero que la gente pues se fuera por tonta con cree que solamente es, es cuestiones sexuales por ejemplo y de depravaciones y así dices pues no necesariamente a mí me parece de hecho eso me parecería más una crítica social ¿no? de miren esto esto pasa en la realidad pero pues cuando tú lo les dices ay no como puede ser posible y por el otro lado pues este te, te gusta que usar mordaza o algo así no y no pasa nada es que esa, esa es la cosa y no pasa nada O sea, es normal que la gente tenga este pues gustos, ¿no? Incluso eh pues parafilias, ¿no? Pueden ser buenas, pueden ser malas, no sé, aquí no estamos para hacer un juicio, pero pues la gente tiene tiene sus gustos, ¿no? Entonces, pues esas cosas pasan, ¿no? Y bueno, pues para seguir leyendo acá este buen libro de Reconciliar la sombra de Javier Berea, vamos a pasar primero a una a otra canción de Trizolse in my mind, que precisamente dice todo tiene una razón. Así se llama esta canción y bueno, entonces escuchamos a Alex Flora y regresamos con más Reconciliar la sombra. Mujer soledad Llueve en silencio en la noche, en el viento se forman remolinos de naranjas y arranca del pecho un sueño el desierto. La mujer soledad ronda su nombre, anegando palabras de muertos y tomando la fotografía de los diarios. Viene de lejos, de sí misma, del desierto enorme de los muros. Al final, cuando cae el último camino, Cuando se une la ciencia con la historia, cuando los cuentos son ciertos y dudamos de la ducha que nos hace, abre sus puertas, desata el caballo que descubre y sin ritos ni protocolos levanta las piedras del alma. La rudeza en su alimento es su alimento y escudo, porque sabe que no es bienvenida en las cuevas y los mares del Estío. Su método es la canción de la supervivencia, y no vacila de mirar al frente y despechar el alba. Aunque desconozca sus motivos, propone comunión en sus principios. Hermanada con la noche y la distancia, el invierno sangra por las manos mientras moldea el alimento de los hijos. Rescata a la tarde de la no mirada, del agujero de pasiones, del destino de los muertos, Desata el badajo en campanas de iglesias decadentes. Es su ausencia y en su ausencia se puede sentir la ausencia de las cosas. Su vida lleva, en paradoja, cantos que ofrecen el río de la mañana. Sonríe. Cobija las dudas que la forman y desenmaraña religiones para tejer la paz atemporal de la memoria. No tiene amigos Tiene el sueño de discípulos que la miran de reojo y la siguen, la rondan, la requieren con gritos y silencios, la conforman y adoran en secretas ilusiones de lo oculto. Y así, sabe del amor más que el amoroso y la nostalgia. Sabe de la vida en que guarda su ropa y sus espejos. Es feliz en su destierro. Destierro un cuento de alma en vuelo. Pulcritud de los silencios. Último espasmo Lluvia Estoy ahora lloviendo Dentro del cuerpo lloviendo En el silencio de ti lloviendo La húmeda cadencia del tiempo hace que me duelan los huesos Tu distancia es distancia de lluvia De silencio alegre De inquieta espera Te estoy lloviendo desde el calor del recuerdo. Mujer Muerte Desata la sensualidad a su paso. Arroja desde su trono inalcanzable sutiles coqueteos que rompen el corazón más templado y congelan la sangre de los ríos. Es perpetua conquista de espacios. Aroma de especias que se cuelan por las puertas, en la sábana, sobre el plato de la cena, en el sueño de los hombres. Camina leve siempre y sonriendo recuerda a cada quien su historia profunda. Con sus manos de armonía habla promesas incomprensibles y ensoñadoras. Es presente la mujer muerte. Su recuerdo es estatua de sal, que transporta claroscuros por las plazas, el que la ha mirado los ojos sabe lo impensable, lo indecible y es preso permanente de una espiral de flores y puentes que instigan a la vida, despierta los fantasmas ocultos, arremete contra el tedio, desgaja horas ociosas, retoma el acto del dolor y de las glorias escondidas, hace música, destila whisky de la sangre tibia perfuma el pecho, el aliento sola, siempre sola y perseguida se sienta a la orilla de la tarde y llora llora por sus sueños inconclusos y sus armas grandes que no pueden transgredir flujos verdaderos sueña con un escape de inocencia animal un beso insomnoliente de humedades Arrebata miradas por la calle, por la noche, por las luces. La tristeza le da la fuerza. Ella conoce su destino y allí reza. Su premura es el encuentro de las almas. Dioses y fantasmas detrás de cada puerta está un dios en todo momento nos acecha tranquilo un representante infinito de la vida en la noche nos olvidamos del trajín de las historias y volteamos la cara a lo llorado pájaros veloces se anidan en las manos mientras que los grillos construyen el andén de la partida o la llegada tras la risa el dios de la tormenta baila con el ritmo del aliento Tras el canto, tangos y merengues se alargan al espacio. Mil rostros tiene la vida, el pastar de las mañanas. La premura del niño, el vaho a destiempo. La calle ensimismada, los días caídos, el alimento. En un campo de dioses y fantasmas dormimos. Bajo el río de los años de caer el sol... Sobre el pasto, la escarcha que es precisa sombra del deseo. En la iglesia, en las plazas, el ajetreado mundo, la promesa, dioses y fantasmas. Con permiso, Señor, que la lluvia viene y yo, felizmente, sí me mojo. Eh, bueno, eh, sí, sí que te enfermas, ¿no? pero a mí eh, pues sí ño, ñoñamente, ¿no? Se me ha sido en cura que la gente empieza a llover y todo el mundo corre, ¿no? Y dices, pues si sí te puedes enfermar, ¿no? Pero pues también no te pasa nada que te caiga agua, ¿no? Si fueras de azúcar, entiendo, ¿no? Este, te deshaces y ya, ¿no? Pero pues, es, es agua, ¿no? Eh, yo cuando veo que se inunda y y y se, se hacen desastres y esto, La neta es solo solo porque somos tontos y no estamos nada preparados pues no y no nos importa. Pero por el otro lado también es mucha agua que sí se podría reutilizar para muchas cosas, ¿no? Entonces somos doblemente tontos en el que no estamos ni preparados para las fuertes lluvias y tampoco sabemos utilizar esa lluvia que, que, que cae, ¿no? Entonces dices, eh, o sea, sí tenemos merecido las tonterías que nos suceden. La neta sí, sí está como justificado, ¿no? creo que el, el peor mal de todo eso sería que no llueva. ¿no? O sea, el pedo sería que no llueve, que deje de llover. ¿no? O sea, mientras llueva y, y, y desafortunadamente se comentan desastres y, y hasta desafortunadamente haya fallecidos, que los llevó la corriente, y dices, bueno, llovió lo suficiente como para llevarse una persona. O sea, está mal que, que se haya querido atravesar la persona o vaya o haya este, perecido por lo mismo, por supuesto. Pero por la otra es como de Mira, no ha dejado de llover, o sea, ¿no? tal vez, es, es mi, mi percepción, no me hagan caso. ¿no? Mujer distancia. Abre el tiempo en abanicos insospechados y presenta su rostro que bifurca la idea y la palabra. El silencio es tortura de caminos. Es ajena al vaivén de la mañana y al crecer de las sombras tiene el color de las miradas perdidas con su carga de nostalgia y esperanza. La mujer distancia sabe aparecer en el momento justo en que los dioses han mostrado sus armas y empieza el milagro del futuro. Viene sigilosa y se hace tan presente que nadie niega el color de una mirada profunda como sus ojos profundos. En el sueño es distancia corrompida. En las horas de la noche, es mezcla de silencio y canto de grillos y chicharras. En el alma, es sangre transformada con la alquimia de su historia nómada. Y duda. De preguntas cansadas se investiga, el incoherente transcurrir de los hombres, mientras, y eso no lo sabe, desborda al mundo la ternura de sus dudas. Pues porque... Es tierna en la frialdad de su lejanía y milagrosa en la pasión de sus muslos cuando duerme. Ajena de ciudades y campos divididos, es cálida y alegre. Manifiesta presencia de ángeles que han sucumbido a sus encantos y la cuidan y veneran. La mujer distancia es inaccesible, parda, casi utópica, Su voz resuena en el oído y de quien alguna vez soñó con ella, ha formado ciudades largas y aviones y viajes en globo contornando su figura, su silueta ligera, sus manos chicas, su cuerpo de niña soñadora. Domina el miedo con la fuerza de su voluntad, juega el albur del destino y sopesa la abundancia de la vida mientras busca la soledad de su casa para bañarse de pasión adormecida. Los fantasmas, para el hombre que la mira, toman su rostro y sus maneras. No hay escape, dogal de linos blancos. Mujer fantasma Dueña de calles y casas abre la puerta de los sueños ilusiones nostalgias tristezas amores idos y temores viene de la niebla ciertas noches y en su visita casi imperceptiblemente se baña el cielo de un azul más bajo está en cada uno de nosotros porque le traemos de recuerdos y evocamos su paso y su mirada es devastadora Promotora de desencuentros y anhelos, guía de tempestades, recurso de los sueños. Porque es en sus sueños que viste de rojo y despierta las pasiones inconclusas. Desata lágrimas, argumenta destierros. Ella sabe que no podrá nunca quedarse, que es ajena a sus añoranzas, que no hay jardín que la cobije para siempre que su efímera mirada deja huella permanente en los rincones y llora con ternura. Su misión la desconoce. Evocadora de interiores, quiere romper esquemas para salir a la lluvia y reír de baile y viento fresco. Abrir la puerta de su mundo al hombre deshacido de temores y baúles. Entregarse sin puentes abandonados, áticos oscuros, memorias inconclusas, polvo en las alas, es compañera, nadie como ella para no sentirse solos en la tibieza de las noches, el alcázar de la memoria, el teléfono callado, el rito de contar pequeñas manchas en el techo, sabe de su comunión con los hombres en las horas de abandono, sabe de su juego rico, su papel de esposa mal amada, no se conforta, insatisfecha, nos vive y nos desvive. Un beso suyo, adiós, intrascendencia. trascendencia ya vamos a acabar. ¿Qué tiempo tenemos? Ok, este y listo. Prohibiciones inminentes. Queda prohibido sentarse en el filo de la tarde con el alma contenida, retener el alba por temor del nunca más, acontecer discreto el dolor de las angustias, eternizar nostalgias, violentar suspiros. Queda prohibido, también, borrar las lágrimas con un pañuelo. Las lágrimas tienen vida y sabor propios, son el corazón en su incontrolable manifiesto. Valen en su sal, la sal de mares tibios y profundos, la sal de Marte y de la espera, la sal vivificante de los niños. Queda prohibido pensarte sin sonrisas, deshacer el rincón que se ilumina en las almohadas, descontrolar el paso inconsciente y largo que marca el camino hacia tus flujos, ignorar viejos fantasmas que han esperado tu presencia de ceniza contundente desde el principio de los días, rebuscar la palabra, soslayarla, retenerla. Queda prohibido mirarte ciego y perder la cordura del tiempo por la luz incandescente que arrojas. Dejar de ver la paz como marcador del ritmo de los cantos. Olvidar que todo tiene su momento y que el alma es amplia de rincones, pero caprichosa de formas y de espacios. Queda prohibido, irreductiblemente prohibido, contaminar adentro. Prohibido olvidar tu nombre en el sincero amanecer del horizonte. Sí, este, tiene un epígrafe de Oliverio Quirondo en el que sí este, dice... Eh, el de... Ay, ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el poema. El de... Me importa un pito que las mujeres tengan... Ajá, y que por eso dice... Eh, iblemente bueno el chiste es que tiene un epígrafe de libro y, y bueno este algún día terminaremos de leer este eh, en un programa este libro no digo ya lo he leído pues pero me refiero a, a acá eh, entonces esto fue reconciliar la sombra del de autor javier verrea eh, tal vez eh, podrán de hecho no me había puesto a pensar mascurita tal vez podría encontrar más de él en la film no sé pero bueno el día de hoy, eh, y como ya les había comentado desde el principio, el día vamos a regalar este libro que se llama Noche Frenética de nuestro buen amigo Jacobo Monraz, es una ah, a mí me gusta mucho la, la, la novela, creo que también está la segunda parte donde están los cuentos tengo entendido que sí mm... sí, porque está sí, también están lo de los cuentos, pero la neta hay... A mí me entretuvo mucho. Fíjate que hasta la segunda o tercera lectura que hice de la, de la novela me dio como unos pequeños toquecitos de, de Ibargüengoitia en la cuestión de que eh, me divertí leyéndola y hay algunas cosas que me dieron risa que sé que no estaban específicamente pensadas para para ser graciosas, pero por digamos que la comicidad viene como del ingenio del personaje y de la, de la acción en la que están envueltos ¿no? es, eh, o sea es como un tipo de inocencia que te puede dar como risa ¿no? o un tipo de acción que eh, parece medio fantástica pero que en la cabeza del, del, del sujeto o sea del personaje decía sí por supuesto que puedo hacer esto no o sea digamos que el, como una un, un ejemplo rápido sería que un sujeto este cree que por estar desde la esquina de la calle y ve que alguien lo van a atropellar en su cabeza, por supuesto que se avienta un salto, lo agarra y lo salva y caen en la otra esquina, ¿no? Y por supuesto que no es que esto pase en la novela, ¿no? Pero que la persona que va a atropellar, entonces el sujeto en su cabeza se avienta este heroicamente lo toma y cae en el otro lado, ¿no? Pero en realidad se avienta, este lo agarra y no le permite correr para salvarse al otro y entonces a los dos los atropella, ¿no? Ajá, o sea, esa es la parte donde dices, algo es, es que me da risa, ¿no? Pero no estoy intencionalmente hecho para que me dé risa, ¿no? Entonces tiene varios momentos así la, la novela recomendada. Entonces esto es lo que vamos a regalar el día de hoy. Y para regalarles este libro y como este y como hemos estado hablando de, de librerías e editoriales eh, vamos eh, voy a preguntarles eh, en este caso eh, no les dije de la editorial de la que es ninguno de estos dos libros pero para que lo, lo investiguen y lo piensen díganos cuáles son sus ocho editoriales favoritas en cuestión de de, de libros del que sea, o sea, ¿cuáles son sus ocho editoriales favoritas? Y con eso este ya se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Noche Frenética. Digo eh, editoriales porque puede que alguna tenga ciertas ilustraciones, que alguna solamente maneje eh, pastadura, que alguna sea cartonera, por ejemplo, también, eh, que alguna incluya este traducciones no porque no todas hay algunas que por ejemplo se dedican a, a traducir específicamente eh, textos eh, asiáticos hay otros que son más como de los griegos y así no entonces si ustedes nos con, nos contestan a la pregunta de esta semana es díganos sus ocho editoriales favoritas así nosotros también podemos expandirnos y saber que pues hay este, diferentes tipos de ejemplares que podemos conseguir de otras editoriales. ¿no? Entonces, ya saben, pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook, o en la página de Instagram, que está ahí en, en su teléfono, en estas aplicaciones. Y ahorita que están en el baño, o paseando al perro, o atrapados en el tráfico, o tomándose un café, o si esto lo escuchan a lo largo de la semana, este también pueden todavía mandarnos su respuesta y decirnos cuáles son sus propias ...8 editoriales favoritas... ...y entonces se meten en Instagram... ...o en, en... ...Facebook, ahí donde está la lupa... ...ponen arroba a sangre viva... ...así todo pegado, y aparece la página... ...de este programa, entonces nos pueden mandar... ...un mensaje directo, una publicación... ...etiquetarnos en una historia... ...y decirnos entonces... ...sus ocho editoriales favoritas... ...y ya con eso, nosotros les mandamos... ...un mensaje, vemos quién contestó primero... ...y ya les decimos... Eh, ...quién es el ganador, entonces... Eh, eso será el libro de regalo esta semana Y pues nuevamente Para comentarles que la rueda eh, Tiene una nueva sede Estamos acá ahora transmitiendo eh, Desde Mezquitán 120 Estamos a Media cuadra del Roxy Técnicamente media cuadra del Roxy Si ustedes no conocen el Roxy Una, no eres tapatío Dos, tienes menos de 20 años Seguramente Y este, um, Y no sabes que Pabu se convierte en Mezquitán cruzando eh, Hidalgo. O que muchas calles se convierten en, en otras cruzando las grandes avenidas. ¿no? De hecho, eh, como si buen, buen, buen tapatío, sabrías si Mezquitán sube o baja. Sí, o no? Ajá. sí porque luego hay mucha gente que, que cuando piden indicaciones y les dices por supuesto que te piden indicaciones porque suelen ser extranjeros, no todos, pero le dices, ah, sí, es que te vas por esta, o sea, cuando van en auto, ¿no? Le dices, pero es que está baja, ¿no? Y se quedan como de, cómo está empinada la calle, así como, no, no, no, o sea, y ya te, o sea, tendrías que sacar tu, este mapa historiográfico de la ciudad para decirle mira es que los ríos ¿no? y la, los asentamientos ¿no? entonces esto sube y esto baja ¿no? pero ajá. pero ustedes no se pierdan estamos en mezquitán 120 ya pueden este, venir por libros y café estamos en los mismos horarios ¿Sí va? de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a, a, a 5 de la tarde Entonces, así con la tarde porque te dejen limpiar este, entonces ya saben, déjense venir con todo su casi aguinaldo si tienen posadas eh, lo mejor que pueden ustedes regalar en esta vida son libros, yo el otro día tuve un cumpleaños y como no supe ni de qué sabor le gusta la gelatina y si tampoco le gusta el flan, dije pues le voy a llevar unos libros, ¿no? ajá porque eso sí no hay de sabores ¿no? dime Próximo lunes hay programa, tú dime sí, es, es, es, 14, ¿no? El El El sábado Es catorce el, el No el es 14. Por eso, no El sábado es catorce Te lo juro, ese es el día de la posada Del trabajo y Te lo juro por esta y por esta otra Y que el domingo es quince porque el dom ese domingo que viene es ocho, Y entonces el siguiente domingo sería 15. Entonces quiere decir que el sábado es 14. Te lo, te lo juro. El, el 14 es la inauguración, okay. Este el, el, el próximo 14 de diciembre, sábado 14 de diciembre. ¿Sí? Okay. Sí, okay. entonces, el próximo sábado 14 de diciembre a partir de las pues pues si sí va a estar abierto desde las 10 de la mañana, ¿no? ¿O no? Ajá. Sí, pues déjense venir Todo el día, ¿no? Yo igual este voy a chambear y así y todo lo demás, pero sí. Está bien, ¿no? Supongo. Ajá. Bueno, entonces este también va a haber una re re reinauguración de la rueda, sí, porque ya creo que es como la cuarta, quinta sede en realidad este Porque alguna vez estuvieron acá en... Ajá, así como... Ajá, así acá, ya. ya, de Sí, entonces este el próximo sábado 14 va a ser la re... re, re. Sí. No, es de aquel lado, estamos de este lado de Hidalgo Ajá, sí, bueno, es aquí de hecho Ajá, es para allá. Hidalgo está allá. Sí, sí. sí ay, yo sí me sé dónde pasan los ríos todavía. Bueno, este, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Entonces, rápidamente, está una feria en la Expo, si no van más que para el Día del evento nocturna está muy bien, todo lo demás, los eventos y esas presentaciones y todas esas cosas no importan este Porque usted va a ir a tomarse fotos Y a no leer nada Y está bien, es su problema, es su dinero Excelente, pero Como es su problema, su dinero y su tiempo También puede venir a esta nueva sede de La Rueda Que está ubicada en Mezquitán 120 eh, Del 10 de la mañana a 8 de la noche De lunes a viernes Y el sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde Entonces, ya saben Pueden venir acá nuevamente a La Rueda Libros y Café y va a haber una re, re, re inauguración el sábado 14 de diciembre igual pueden aparecerse por acá desde las 10 de la mañana no pasa nada, entonces aquí va a haber este, eh, va a haber de todo Ay, va a haber todo diría Marqués de Sade ah, no sé. <ríe> pero bueno eh, nosotros los dejaremos con una última canción esto fue A Sangre Viva número 287 ya saben, eh, tendremos programar la próxima semana Y eh, la próxima semana les decimos cuándo empieza este pequeño periodo de, de inexistencia por eh, diluirme entre, entre el hojaldre. Y eh, les diríamos también este más o menos en qué fecha vamos a regresar y la tentativa del, del próximo especial 300 programas 8 años al aire. Ya está también cerca, entonces este se va a poder bueno va a poner bueno los dejamos con esto que se llama obviamente eh, quedan dos sí verdad quedan dos los dejaremos con dos canciones entonces para que pues las bailen muy a gusto y eh, la primera sería chavo de onda si ¿Sí? no la primera sería perro negro y callejero y la segunda para cerrar cerrar sería chavo de onda ya ya lo pusimos la cha onda entonces solo tenemos ¿Róptalo de rejas? No, Perro Negro y Callejero, ¿no? No Pues según yo son cuatro Eran cuatro, ajá Todas, ah, sí, todas No, este, Chavo de Onda y Perro Negro y Callejero, ¿no? entonces tenemos, bueno este Muchas gracias, los dejamos Ahora sí, nos vemos y nos escuchamos La próxima semana a partir de las 7 de la tarde Aquí por RadioCartón.com En la rueda ubicada en Mezquitán 120 eh, Esto fue este La presentación De la nueva sede este, Gracias Y hasta la próxima Chavo de Onda y perro negro que No, ¿sí ya? ¿Seguro? si voy a bailar todito. Ay, ay, ay, ay, sí. o en ¿No con eso? ¿Qué pasa, cotorrear de chava? Hola, dos, si No, ¿No puse nada, sí. La no, ya ellos no lo tienen ellos solo pueden entender ellos poseen más sutensión atica la música